Cuentos de hadas españoles El príncipe verdadero Hace mucho tiempo vivía un rey que tenía un hijo único Que era conocido en todo el país por su encanto y buena apariencia El príncipe fue a cazar un día De repente, de un matorral brillaba un ciervo dorado El príncipe, asombrado, ordenó que formaran un círculo Pero entonces... Déjame irme. Para su asombro, la criatura tenía una voz humana. Te daré innumerables tesoros. Ya tengo muchas cosas, pero no poseo un ciervo dorado. Entonces te daré mucho más que tesoros. ¿Cómo cuáles? Te daré un paseo a cuestas como ningún otro mortal ha cabalgado antes ¡Genial! El ciervo, reluciente, se levantó Durante siete días y siete noches llevó al príncipe por todo el mundo En la tarde del séptimo día tocó la tierra una vez más y de repente desapareció El príncipe Barangor se frotó los ojos desconcertado, pero nunca antes había estado en un país tan extraño. ¿Cómo viniste y qué estás buscando aquí, hijo mío? Me monté en un ciervo de oro, me dejó aquí en este extraño país y luego desapareció. Estás de Molandia. Soy el demonio Yasdru, cuya vida salvaste cuando estaba en la tierra en la forma de un ciervo dorado. ¿Eres tú? Ven conmigo, hijo mío. El demonio Jasdrul llevó al príncipe a su casa. Jasdrul le dio cientos de llaves. ¿Y para qué son? Estas son las llaves de mis palacios y jardines. Diviértete. Y puede que encuentres un tesoro que valga la pena conservar. Así que cada día el príncipe Barangor abría un nuevo palacio y jardín. Siguió encontrando cosas muy valiosas allá donde afuera. Cuando llegó al centésimo palacio, vio que era una choza llena de serpientes venenosas e insectos. Pero el jardín al que fue... Este resultó ser el mejor jardín de entre todos los jardines. El príncipe, encantado, vagó siete millas a un lado y siete millas hacia el otro. Mientras dormía, la princesa Iada Shapasan, que tenía la forma de una paloma, pasó a volar sobre el jardín. Al ver el espléndido apuesto y joven príncipe, El hada fue hacia él con asombro al ver esta vista tan encantadora. Nada más verse se enamoraron locamente y también acordaron casarse sin esperar ni un segundo más. Sin embargo, el príncipe pensó que debería consultar a su anfitrión, el demonio Jasdrul, ya que estaba en sus dominios. «He encontrado una princesa con la que casarme». ¡Genial! Para deleite del joven, el demonio parecía muy complacido. El príncipe Barangor y la princesa Ada Shapazan se casaron y vivieron muy felices. Pero la idea de la casa que había dejado regresó al príncipe y comenzó a pensar con anhelo en su padre y su madre. ¿Qué te pasa, mi príncipe? Se limitó a hablar de ellos con la princesa, su nueva esposa, y luego comenzó a suspirar y suspirar y rechazar su cena, hasta que se puso muy pálido y delgado. «¿Deberías comer? ¿Estás dejando mucha comida?» «Ah, no me importa. Quiero irme a casa». Ahora, el demonio Yersdrol solía sentarse todas las noches en una pequeña habitación que estaba debajo de la del príncipe y la princesa, para escucharlos y asegurarse de que eran felices. Le preguntó al príncipe Barangor cuál era la causa de su palidez y sus suspiros tan a menudo. ¡Oh, demonio bueno! El afable joven príncipe hubiera preferido morir de pena que cometer la grosería de decirle a su anfitrión que deseaba esqueparse Permíteme ver a mi padre y a mi madre Déjanos a la princesa y a mí marchar o seguramente moriré En un primer momento el demonio se negó pero al final tuvo piedad del príncipe Que así sea Sin embargo pronto volverás a estar aquí en Demolandia. Tu mundo ha cambiado desde que lo dejaste, y tendrás problemas. Llévate este cabello contigo, y cuando necesites mi ayuda, quémalo, y acudiré a tu ayuda. Lo siento, no tengo nada. Oh, Dios mío, eres tú. Oh, mi príncipe, ¿dónde has estado? Me llevaron a una tierra extraña donde conocí a esta bella princesa. ¿Qué le ha pasado a mi ciudad? ¿Dónde están papá y mamá? Lo siento mucho, príncipe. Ellos ya se han ido. No, no puede ser verdad. Lo siento mucho. De hecho, su padre y su madre estaban muertos un usurpador se había hecho cargo del trono y había puesto un precio a la cabeza del príncipe Barangor si alguna vez regresaba el cazador accedió a dejar que la joven pareja viviera en el ático de su casa mi vieja madre es ciega ella nunca te verá ir y venir además puedes ayudarme a cazar como solía ayudarte yo así que la pareja se escondió en la casa del cazador Ahora, un buen día, cuando el príncipe salió a cazar, la princesa Xapasán aprovechó la oportunidad para lavar su hermoso cabello dorado. Su largo cabello colgaba alrededor de su cuello y bajaba hasta sus tobillos como una lluvia de sol, y cuando ya se había lavado y peinado, dejó la ventana abierta, para que la brisa fresca de la mañana pudiera soplar y secar su cabello. Justo en este momento, el jefe de policía de la ciudad pasó a su lado y vio a la encantadora princesa, con sus brillantes cabellos dorados. Se sintió tan abrumado al verla que se cayó de su caballo y cayó en la cuneta. El jefe nunca dejó de hablar sobre su hermosa hada con cabello dorado que estaba en la casa del cazador. Esta historia llegó a oídos del rey. ...por lo que envió soldados a la casa del cazador. Pero ella era ciega, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Nadie vive aquí. Ninguna dama hermosa, ninguna fea tampoco. Solo yo y mi hijo. Pero si deben hacerlo, suban al ático y busquen. Usando un cuchillo, la princesa hizo un agujero en el techo de madera... Después de transformarse en una paloma, salió volando. De modo que cuando los soldados irrumpieron, no encontraron a nadie. La princesa, muy angustiada por tener que dejar a su hermoso y joven príncipe, cuando pasó volando por la vieja y ciega criatura, le susurró al oído. Voy a ir a la casa de mi padre en la montaña Esmeralda. Grande fue su pena para encontrar el ático vacío. Y la anciana ciega no pudo contarle mucho de lo que había ocurrido... ...aparte de la misteriosa voz que escuchó. Que vaya a la casa de mi padre en la montaña Esmeralda. Eso es lo que escuché. A principio se sintió un tanto consolado... ...pero cuando pensó que le tenía la menor idea de dónde estaba la montaña Esmeralda... ...se puso triste. Se negó a comer y lloraba por su princesa todos los días... Finalmente, recortó el pelo mágico y lo arrojó al fuego. Apenas había comenzado a arder cuando... Mi príncipe, ¿qué puedo hacer por ti? Muéstrame el camino hacia la montaña Esmeralda. Nunca la alcanzarás vivo. Déjate guiar por mí. Olvida todo lo que ha pasado y comienza una nueva vida. Solo tengo una vida y esta desaparecerá si pierdo a mi princesa. Como debo morir, déjame morir buscándola. Tocado por el joven príncipe Jasdrug, prometió ayudarlo en la medida de lo posible. De regreso a Demolandia, le dio una varita mágica y lo llevó a casa del demonio Nanakshan. Te enfrentarás a muchos peligros. Pero mantén la varita mágica en tu mano día y noche y nada te hará daño. Eso es todo lo que puedo hacer por ti. Pero Nanak Chand, mi hermano mayor, podrá ayudarte más. Sostuvo la varita mágica en su mano día y noche y no le hicieron daño. Por fin llegó a la casa del demonio Nanak Chand. El demonio acababa de despertar de un sueño de 12 años... ...por lo que estaba desesperadamente hambriento. Y al ver al príncipe, se le hizo agua a la boca. «¿Cómo puedo ayudarte?» Cuando el demonio Nanak-chan escuchó toda la historia... ...él negó con la cabeza. «Nunca llegarás a la montaña esmeralda, hijo mío. Déjate guiar por mí. Olvida todo lo que ha pasado... Y comienza una nueva vida. Tengo una sola vida y esta acabará si pierdo a mi querida princesa. Si debo morir, que sea buscándola. Esta respuesta le llegó a Nanakshan, por lo que le dio al príncipe una caja de antimonio en polvo. Y le pidió que viajara por Demolandia hasta que llegara a la casa del demonio Safet. Safet es mi hermano mayor. Él podrá hacer lo que tú quieras, si lo necesitas, frota este polvo en tus ojos y lo que desees cerca estará cerca y lo que desees lejos estará lejos. Cuando el príncipe le mostró al demonio a la varita y escuchó toda su historia, Safet negó con la cabeza.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 viaje hacia el norte y después de un rato en la distancia verás la montaña esmeralda luego ponte el polvo en los ojos y desea que la montaña esté cerca es una colina encantada y cuanto más asciendes más crece en la cima se encuentra la ciudad de esmeralda entra silenciosamente a través de tu gorra invisible Aún así, no pudo encontrarla Pues el padre de la princesa Shapazan la había encerrado en siete prisiones Por temor a que ella volviera a volar A su padre le preocupaba que ella escapara a la tierra con su apuesto y joven príncipe Si tu marido viene a verte, entonces seguramente nunca más volverás a estar con él Entonces, la pobre princesa estuvo llorando todo el día. ¿Cómo podría un hombre mortal llegar a la montaña Esmeralda? Al verla, apenas pudo evitar lanzarse sobre ella, pero recordando que era invisible, esperó a la que la sirviente se marchara, cerrando las siete prisiones una por una. Ella pensó que debía estar soñando, Pero cuando todo se desvaneció, se convenció de que alguien debía estar en la habitación con ella. ¿Quién está comiendo el mismo plato? ¡Ah, mi querido príncipe! Al día siguiente, la sirvienta se sorprendió cuando encontró al joven príncipe sentado junto a su princesa. El rey, al escuchar toda la historia, valoró el coraje del príncipe Baramgor, y ordenó que la princesa fuera liberada. Su marido ha encontrado el camino hacia ella. El rey designó al príncipe como su heredero. El fiel príncipe Barangor y su bella novia vivieron felices para siempre en el reino Esmeralda.